Al respecto, yo creo de que la, las reglas están hechas para cumplirlas y me parece que respetando lo que está acordado, ¿sí? las condiciones por las cuales los entrenadores profesionales eh, tienen que estar categorizados para poder dirigir eh, Liga Nacional, eh, estamos respetando a aquellos entrenadores que están en condiciones de dirigir y hoy no tienen trabajo, por lo tanto me parece que el comunicado de COITEP es lo que corresponde, ¿sí? eh, si tiene una habilitación provisoria para el, hasta el 22, eh, bueno, será hasta el 22, y después eh, considero y creo de que eh, por reglamento Echagüe tendrá que buscar otro entrenador que esté en condiciones de poder dirigir, eh, de esa manera respetamos a todos los que, Eh, hoy no tienen trabajo y están en condiciones de, de, de poder eh, dirigir Liga Nacional. Me parece que es lo que corresponde y para eso están las reglas.